Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad. Son patrimonio común de la humanidad. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.